Agradecerle a todos los alcaldes la movilización importante que tuvieron aceptando esta invitación, que lo hicimos en el marco de la aplicación de medidas que redujeran el impacto del fenómeno del niño. Afortunadamente, encontramos eco en los 116 municipios para aplicar las siguientes medidas. Primero, activar los comités de riesgo en cada municipio. Los municipios que no tengan comité de riesgo a la fecha, aplicarlos a través de acto administrativo, a través de decreto. Y los que ya lo tengan, Hacer reuniones, levantar acta para que todos los organismos puedan manifestar cuáles son sus precariedades y participar activamente en el reforzamiento de las condiciones de esos organismos ante alguna eventual、eh, circunstancia de incendio forestal o desabastecimiento del recurso hídrico o de heladas que también se vienen presentando a la fecha. Adicionalmente, hicimos un acuerdo para suspender los alumbrados públicos navideños a partir del día de hoy y también hicimos un compromiso de suspender. Las autorizaciones del uso de pólvora o juegos pirotécnicos en ferias y fiestas en nuestros municipios. Es una medida bastante importante que habla del ánimo que tienen los alcaldes de corresponder con la reducción de los impactos del fenómeno del niño. También. Igualmente, se comprometieron a hacer jornadas de sensibilización y capacitación en la comunidad sobre el uso eficiente y racional del recurso hídrico. Y el departamento, pues también ha hecho lo propio, comprometiéndose a provisionar recursos del Fondo Departamental de Riesgos para concurrir presupuestalmente en algunas circunstancias que se presenten a l g u n o de e l l o s Muy preocupada, notamos en su intervención a la alcaldesa del municipio de La m e s a Sí,、eh, particularmente la mesa, f a c a t a t i v á Fusagasugá, Villeta y t o c a i m a son los municipios que representan mayor crisis de racionamiento de agua. Hemos venido ayudando desde empresas públicas de Cundinamarca a fortalecer el trabajo de los alcaldes y los acueductos con carro-tanques. Pero también nos llevamos la sorpresa que hay muchos municipios más. Que requieren este tipo de atención y de ayuda. Vamos a entrar a ayudar, a colaborar y permitir que las zonas urbanas y las zonas de centros poblados, por lo menos, tengan algo de agua con carro tanque mientras pasamos la emergencia. Ya v e n d r á n las medidas estructurantes, las medidas de mediano y de largo plazo que permitan revisar planes maestros de acueducto y alcantarillado, garantizando que en nuestras comunidades, aquellas que no tienen acueducto o no tienen una capacidad de recibir un caudal permanente continuo, Lo puedan hacer a través de los trabajos coordinados con el departamento de Cundinamarca. Por los medios de comunicación, el tema de c a r t a g e n a en Facatativa ha sido algo muy disciente. Sin embargo, ya se viene mitigando. ¿Qué se viene haciendo desde la gobernación? Entendiendo que estamos en fiestas, que esto apenas se está articulando, pero ya se ha b l a d de una mitigación. La gente quiere una solución, diríamos, de estructura. El primero de enero hicimos nuestra primera actuación、eh, como gobernadores de Cundinamarca, concurriendo a la alcaldía de Facatativa. Activamos el comité de riesgo, analizamos la problemática, nos comprometimos a que, a más tardar el día de mañana, día martes, todos los tanques del sector de Cartagenita y Manablanca deberían estar absolutamente llenos, permitiendo que por el sistema de d u c t o s se hiciera la distribución del recurso hídrico. Lo hemos cumplido anticipadamente. Ayer en la noche, tanque,、eh, los tanques、eh, de depósito estaban absolutamente llenos. Ya la comunidad sabe y reconoce que ha venido recibiendo el agua por parte de las redes. Se acabaron los suministros de carro tanque uno a uno. Ahora nos corresponde mantener esos niveles de los tanques. Varias medidas. Primero,、eh, garantizar que los pozos、eh, en su generalidad, que tiene Facatativa, sigan en funcionamiento. Tenemos una gran noticia: el pozo、eh, Deudoro e、eh, Aponte. Hoy entró en funcionamiento, ya está dando agua. Hace una hora fuimos reportados, lo que nos permitiría 50 litros por segundo y、eh, garantizar, junto con el aporte de los demás pozos, una estabilidad en el suministro del agua en todo el centro poblado y en los sectores de Manablanca, Cartagenita y otros tantos sectores que requieren este servicio. Y también nos hemos adentrado con la Corporación Autónoma Regional y con el distrito a revisar la posibilidad de una interconexión con Bogotá. Que sea una red supletoria o auxiliar para que en estos casos podamos abrir el grifo y suplir lo que las reservas hídricas del municipio no pueden en estas eventualidades. No sería para todo el tiempo, sino única y exclusivamente para estas crisis. Para terminar, a l c a l d i un balance del Estado, el tema de incendios en Cundinamarca. ¿Qué se conoce? ¿Qué le podemos contar la Tulediencia de Cale Maza, Valo Occidente? 11 incendios a la fecha de hoy,、eh, actuales, todos controlados. Eh, cuando decimos controlados, es que ya se ha acordonado y que solo existen puntos calientes sin presencia de fuego en, en la zona. Eh, estamos eh, cubriéndolos todos. Todos tienen unidades、eh, de personal, de organismos de riesgo, atendiendo la circunstancia con motobombas, con eh, eh, maquinaria, con herramienta de mano para lograr controlar esos puntos calientes. Ese es un balance muy positivo y afortunadamente durante los dos últimos días en sectores críticos como Albán, Facatativa ha llovido, lo que ha permitido menguar un poco la circunstancia. Y usted habla de algo interesante, yo quiero aprovechar porque difícilmente lo vamos a encontrar durante estos días para la entrevista. El, el factor humano,、eh, gobernador, ha sido, d i g a m o s el, el, el preponderante en este t e m a de incendios.、Eh, triste ese balance. Todos los incendios producidos por la mano del hombre, pirómanos. Dedicados a causarle daño a la naturaleza y al planeta completo.、Eh, desafortunadamente, eso es lo que tenemos en estas circunstancias. El 98% son producto de ese resultado, y pues estamos absolutamente alarmados y hacemos un llamado a toda nuestra comunidad para crear conciencia. Para que cuando veamos que alguien está quemando basuras, pues lo alertemos y concurramos a pagar lo que es pequeño, y no después que toda la institucionalidad se encargue cuando ya es insostenible manejar un incendio tan, tan de a m p l a s proporciones. Todo lo que sean quemas controladas de agricultores, específicamente prohibido. No vamos a utilizar pólvora en este resto de festividades. Todos los alcaldes se han comprometido el día de hoy a fijar decretos de prohibición del uso de pólvora. Y adicionalmente, globos que también hacen mucho daño en esta circunstancia: la, la utilización de colillas, el、eh, botar colillas de cigarrillo,、eh, fósforos, cajetillas,、eh, vidrios, dejarlo en nuestros paseos de río o en nuestros paseos a algún sector que tenga material vegetal. Digamos que esto es muy racional y esto es muy lógico. El que quiere cometer daño lo hace y el que quiere preservar la naturaleza, pues la cuida. Y aquí estamos llamando a todos los cundinamarqueses de buena fe, que son el 99.99%, .99 que nos ayuden a cuidar de ese 0.001% que le está haciendo daño a la naturaleza. ¿Captura, sanciones? Sí, el Código Penal tiene establecido una sanción eh, penal eh, específica para quien cause daño y cree un incendio forestal. Eh, habrá que configurar la flagrancia para que pueda tener、eh, tipificidad el delito.、Eh, es una circunstancia bastante difícil porque quien quiere cometer、eh, el delito lo hace en la clandestinidad, en la reserva,、eh, digamos que, que no lo hace a la luz pública. Pero, pues,、eh, ojalá tuviéramos、eh, información a tiempo para lograr mitigar esos impactos. Muy Gracias, comprometido. Noto, dio usted números telefónicos y también habló de una agenda para el día lunes, donde se van a tener emergencias, si no lo molesto más al gobernador. Hemos dispuesto con el doctor Carlos Iván Márquez, director nacional del sistema de, de gestión del riesgo, que todos los lunes a las 3 de la tarde vamos a tener comité de riesgos permanentemente, lo que nos permitiría hacer una evaluación constante. De lo que está sucediendo en Cundinamarca con todos estos impactos.